No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Principiamos en tierra de Barrenaus, sintiendo Mayacán de fondo y saludando a las primeras personas que, que plegan en este Bermú Radiofónico, que hacemos este 13 de febrero para celebrar odillada la luenga materna y pacharrar una mequeta en aragonés. Y eso ocurrió en mayacanero de, de fondo, Todos recordamos que somos en, en el programa Tierra de Barrenaos, que lleva la versión radiofónica de blog Tierra de Barrenaos, que tenemos Facebook, Twitter, Youtube, Evox, Flickr y todas esas mandangas que se emiten el, Mipe, el Radio Topo en el 101. Guaito, la 101 puente, da FM Zaragozana, todos los miércoles de 6 a 8, ahora sí, en un horario de C. Como siempre, este programa lo vamos a hacer en falso directo, se emitirá Cuento que está marzo... y pero ni es especial y es especial porque lo grabamos con público por, por primera vegada lo grabamos entre ciclo que, que quiero agradecerles que, que nos hayan desahuido puesto ta, ta en la carrera en la carrera liñán y, y con muy gente pues ya en, en poquer rato ya parís que esto va, va animándose va la principiando a cese vieras y bocado y a escape principiaremos a charlar con él y ellas de orilla de la lengua materna del aragonés y de muchas cosas o 21 de febrero celebramos o día de la Luna Materna. Se celebra en, todo, en toda la planeta y un día de estos internacionales que falla la UNESCO. Pero como vos ha de pasar en estos casos, pues Pokachenko no es porque se celebra este día. La historia allí es tan apasionante como Gultiana. Endocentrismo, represión, odio la diferencia, colonialismo cultural, todos esos elementos que ya conocemos en los procesos del lingüicidio. que nos íbamos a prever una mica de de explicartos por qué no ha este isterilla porque esa historia eh, cal recordarla Durante de este proceso de descolonización, el Estado de Pakistán, Naishio, en 1947, estableció la lengua urdu como la sola lengua nacional. En la parte oriental, en lo que huele Bangladesh, principió a protestas en no considerar bengalí, la lengua charrada en toda esa zona, como lengua oficial. En esas envueltas, 44 de millones de habitantes que tenía el nuevo Estado de Pakistán, eran de parla bengalí, pero las clases dirigentes, gobierno y ejército, eran de lengua urdu. Los estudiantes de la Universidad de Dhaka estiraron un núcleo que principió movimiento en defensa de bengalí. En una primera reunión decidieron de reivindicar a oficialidad a lengua en Pakistán y que se cese servir como vehicular en la Mostranza. La respuesta del gobierno de Pakistán este sacaron sacar bengalí de la Mostranza, os billetes y mismos sellos de correos. En 1947 principiaron las primeras manifestaciones y acciones de protesta. También dentro del Parlamento y había prebatina hasta que Bengali se pudiese hacer servir oficialmente. El gobierno vulcó a la legislación defendiendo que nueva propuesta probaba de crear división en el pueblo pakistánico. En 1948 las acciones continuaron con una gran vaga general un 11 de marzo. La represión policial estoy bien fuera y la respuesta gubernamental a mesma. Muhammad Ali Jinnah, gobernador general de Pakistán, declaró que lurdo y no más lurdo encarnaba el espíritu de las naciones musulmanas y continuaría estando a la lengua del Estado. Todos quienes no compartían esa opinión estuvieron calificados de enemigos de Pakistán. En 1950, de banda presión, el gobierno propuso que Bengali pasase a escribirse haciendo servir el alfabeto árabe. A de 1952 se creyó Comité Central de todos los partidos para la acción por la lengua en la Universidad de Daca. En la primera reunión se convocó una curada general el 21 de febrero. Se refusó a propuesta de escribir o Bengalí con alfabeto árabe y se tornó Exichi la oficialidad a la lengua bengalí. O gobierno impuso En Daca una ley pidiendo las reuniones de más de cuatro personas. <tose> I'll make y'all like y'all, I think we'll Los estudiantes no rebloron y continuaron con la convocatoria. De matins luego, la policía ya tenía barredí rodeado o campus y en poco tiempo principió a disparar las la dimensión. Las autoridades lingüísticas las universitarias privaron de cerca a la policía de Isase de disparar sin conseguir que les fuesen caso. Los estudiantes contraatacaron rodeando la asamblea legislativa de Bengala Oriental. Papel el estudiante privó de la la policía apretó a disparar, matando a los cuantos estudiantes. Cuando se conoció, la noticia, principiaba y protestas por toda la ciudad, cerrándose botigas, oficinas o transporte público y principiando una vaga general. En los días que siguieron, las manifestaciones y vagas estén brutalmente reprimidas, asesinando a la policía a más personas, entre ellas un niño de nueve años. El gobierno, acompañado a los medios de comunicación safins, culparon de todo a los hindús y a los comunistas. Casi dos meses después, la universidad tornó a abrir las puertas y el movimiento en el bengalí hace un acto demandando a libertad los detenidos a fin de las restricciones en las libertades civiles y a oficialidad al lenguaje. Música Pasado un año de aquellas primeras muertes por defender Oben Bengali, personas de todo Pakistán Oriental portaron señales de color negra a recordar a las víctimas. La mayoría de bancos, oficinas y centros de estudio cerraron las suyas puertas en solidaridad. Y más de 100.000 personas se recloraron en un mitin en la ciudad de Dhaka. De 2000, a UNESCO declaró el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna para promover la diversidad lingüística y el plurilingüismo. Fue o Benalí lo charran 230 millones de personas y entre suyos escritor Seytrova Chen como Rabindranath Pagore, primer asiático nominado a un Nobel. al reverar siempre a toda esa chen que ha luitado, que ha arriesgado y que nos va ha perdido la suya vida por defender poder charlar la lengua. Y sobre todo, poder pelo con dignidad, sin que sea considerada segunda por el solo feito de no estar a do poder. Dar una luenda que no haya de poder y una terraza de cuestionarlo. Por eso no quieren diversidad. Por eso no quieren que el se barre de camino que nos marca. Si cuestionamos una cosa, podríamos cuestionar ni a todos. Así no es que charremos y no revelemos. Bueno, esta ayer era una miqueta la historia de, de ese día de la lengua materna y esa jornada de chica. Bueno, esas jornadas, porque murió un en, en diferentes días. Y, y lo que queremos ahora, pues, es darle una miqueta de, de carácter reivindicativo ¿no? a, a esto. Y, y bueno, vamos a, a principiar. Ahora tenemos una canta para que todos penséis tranquilamente todo lo que queréis charrar, porque la cosa ya que participéis vosotros. ¿ya? Si Beluna sentí sentido... Uy, uy, uy. Pretan <risa> a correr, pretan a correr. Eh, si Beluna sentí un programa, Bella Vez. ya saben que que yo charlarlo chustico o sea lo que lo que me interesa es que charres busa atrás y busa atrás así nás que meto este maldad almansa de esta colla tan tan pincha que que se deciba ara la matez que y una de las coyas que i tot y todosis pensando qué que hemos a charlar no te hables si siento un fuego Sempre que veus que amb les arts d'Altafur han decidit tota l'art al futur i lesbatec. per veure si tens un atac quan veus que amb ànims de dissolució. Prenen el mapa del poble en qüestió i fan un esparrac. Aixes que tens malament o mansa, però no t'hi t'afiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rebel·lió. Aixos que tens malament, se prenoti que et fiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rebel·lió. Ya van preguntando, pero aquí os voy a proposar ya la, la primer pregunta, la primera reflexión que quiero que, que faigad, ¿no? Toda... Bueno, al tu vaso, yo cuento que todas las que somos aquí, pues hemos sabido aprender aragonés ya como, como segunda lengua, ¿no? La lengua materna no, no, no lleva aragonés. Y tenemos un fascal de experiencias con, con el aragonés, con el castellano y con, con muchas lenguas, ¿no? Así es que te os voy a preguntar cuál lle, os doy un rate ahora hasta que lo ta que lo pensé, eh, cuál lle la mejor y la peor experiencia que has tenido relativa al aragonés. Metemos a Aramates y continuamos pensando. Busca un tiro ta puntat a la rabadoria. Haixes que tens mal o mani sapranoti d'afriquis que es carpes usió. Busca un tiro ta puntat a la rabadoria. sempre not i que et fiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rebelió. Això és que tens mal de que et fiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat la rebelió. Bueno, ya tenemos, ya tenemos Estila, la, la primer voluntaria que me fue bien contento, que, que ya había llegado una voluntaria en, y que, que no haya o que vayamos ya todos zorros como canastos para pa que charre. Cuéntanos, Quille ¿cómo, ¿cómo te dices? un y... uninte. ¿Ahora? Sí, probando, probando. Parece que nos fallan. Ahora, ahora se escucha, sí, ahora sí Ahora, ahora, ahora te, te escuchamos sí. Me llamo Silvia, eh, soy del la alumnaya de primer grau de Nogara Y bueno, pues a beller, soy principiando con el aragonés Me fa muy gollo Y bueno, pues veía cosas sinas que, que me coca todo del aragonés Las la, cantas, ¿no? Las cantas, escutar las cantas también bellas parolas, ¿no? Que, que trovas que que son sentidas, ¿no? por por expuestos me fa muy togollo yo homón Eh, pues a Luenga del Aragonés y, y a chuntarnos todos así ta ta pues bueno ta disfrutar una una vegada más y ahora pues estoy que a ver si Beluno Beluna también charra con yo venga venga qué rollo micrófono Abierto Aveniente ¿Avier? Venga esa timidez hombre sí. esa timidez bueno aquí o, o, ma, o maestro de dice era Marco o maestro de los sábados que ha traído a, a la clase suya aquí para para que se animen y charlen una miqueta. hola buen día yo me llamo Antonio yo soy estudiando también Aragones y a yo lo que me fa yo, pues son muchísimas palabras que que no he escuchado nunca no y y ahora pues pues hoy eh, pues la soy aprendiendo no otras como Avirol o, o otras más ¿no? muy bien muy bien A ver, escamos, una, bueno, bella experiencia que no, que yema la del Aragonés Pero estoy que no, que no había, no había guay de cosa mala del Aragonés ¿Qué cosa se puede, puede estar mal maravilla. del Aragonés? Regular, ¿no? No había ningún que haya tenido bella, mala experiencia con el Aragonés U uh, con otra, venga, ¿eh? Somos charlando el Aragonés Un mal pero, empleo del Aragonés, pero, bueno. porque somos principiando, pero no, otra cosa no, no para una cuenta ahora Pues me fui contento. En esta en esta alegría y Tamara pilla el micro. Parece que va a charrar. Sí, bueno, minuto el resultado. Yo, yo, yo, no, que yo estoy, bueno, yo me digo Tamara y, y bueno, soy soy socia de, de Nogará. Estamos aquí en nuestro de Tierra de Barrenaos y bueno, yo estoy que que lo que el yo lo peor del Aragón es esto de que no no rematamos en cara de saber, yo qué sé, cómo cal que se escriba, que no que no sea una cosa normal normalizada, normativizada y, y que siempre decimos así pues un poco como, pues esto ahora se dice así, no asinas no, y tal Chen, estoy que tal que lo so, sobre todo aprendiendo pues llevo pues un poco como como que fa un poco de fastio, ¿no? Decir pues, venga, ahí Chen, que se me trae a acuerdo o no, y soy que para dar cuenta pues con lo que decíamos siempre, ¿no? Dos cuidados de, de saber cómo decir a la Chen si yo charrando bien o yo charrando mal que muchas vegadas pues nos cuesta de charrar y sentir más tensa una mosca collonera de zaga diciéndote y son ellas sinas y son ellas sinas pues a la fin pues disas de disas de charrane, no bueno no sé Somos charlando de Otikis, Mikis, Y es que, que, que ahora hue hue somos féndole la competencia a Buena Fuente, Buena Fuente ya emitiendo ahora en una otra cadena que no es cuida ningún, no como Radio Topo que la escucha toda la chen, y tienen un, un personaje que yo Otikis Mikis, que siempre, siempre diciendo esto ya lo he visto en otro programa y no sé qué, bueno pues yo cuento que te refieres una mica a ese a ese tipo de personas ¿no? Hola, buen día. me llamo Lola. Eh, soy una mesechada de Zaragoza. Enpleo muchas muchas palabras antiguas dende fa muchas muchas añadas dende que nací. Así nasqué payólar aragonés y no sé, y de una traza que en cara eh na vida de cada una ahora mismo pues eh ye una amiga tan Eh, hacer cosetas o sentilas de, de buena traza desde eh, el de año mmm, 87 eh, soy que principié a, a tener eh, acercarme a, a aragones, más que más que no sabía demasiado bien que si era bien o era mal o xa chén que ¿no? depois de moitas moitas sañadas pois como que e hai un camatón unha ripa o moitismo chen que fa moitas cosas que me fa moito moito gollo de verdad, de corazón e que me coacara moitismo que seiga pois millóns dañadas más. millones añadidos. Bueno, pues yo me digo David y bueno, pues soy Naishu de Zaragoza, pero a verdad llegué queo mi corazón yet, pero el ano siempre digo eso que que bien, pues eso pues que cada uno pues diga de a un suyo corazón y bueno pues hice eh, en charra de experiencias con aragones. A peor, la verdad, ya que no, no tengo ninguna experiencia mala con el aragonés, pero sí que es verdad que lo charraba con un compañero que, que si ahora mismo tenes menos añadas, principiaría antes con esta, con esta luenga. O peor para yo, ya no, no haber principiado antes con esto del aragonés. mejor pues, hizo que, ye una luenga chicorrona, pero que ahora mismo... pues Pues veigo que vía Chen que la charra y tepe, también pues hizo socializas con Ista Luenga. Y, y bueno, pues en con Aragonés continuaremos charrando. Y, y a Villar, pues, si como dice Tamara, pues fan una normalización. Y vía cada vegada más Chen que, que la charre. Así es que hizo y se oye todo. Perfectamente. <risa> Ritmo calamochino, Nos mismos en Fernando que ha pillado O micro. Bueno, lo he pillado, me la han. <risa> Te la han enmochado. Se sí. la han enmochado que yo una palabra que seguís muy Andorra. Y bueno, pues no sé, pues como bueno, soy Fernando Zaragoza, maestro a distancia. Y bueno, pues no sé, como mis experiencias, pues por ejemplo pues poder eh, enseñar esta lunga ¿no? Esta polida lenga, eh, pues, y Villers, pues que ya hay. A saber, la chen interesada en, en ella. Y después, pues, pues no sé, como malas experiencias, pues no sé, pues vi por ejemplo programas, como bien dicho, que no van que ridiculizar a la luenga, ¿no? Con los huevicos, las gallinicas y todo eso. No, no sé si sabe de qué charro, pero bueno. Sí, sí, sí, sí. Cuento que sí, ¿no? Cuento que todos hemos visto ese programa, los huevicos, las gallinicas y... Yo como buena experiencia comento que A Chende primero, que viene nueva a este mundo del aragonés Diga que eh, No tiene malas experiencias con el aragonés o sea, Y eso, y ahora eh, Como han charrado de la mía alumna y han charrado casi todos, fueras de uno, que ha charrado Antonio Ha charrado Lola, ha charrado Silvia, pero Nacho queda por astidez eh, Así es que le, le paso el lo micrófono que ha de charrar si no suspende Bueno, ahí está ahí la primera Mala experiencia ¿no? que tienes con el aragonés Que te obligan a charrar en un programa De, de radio Harto de tanta miseria de patrones y de En tabán, en tabán. O mi nombre, Yenacho. Eh, Dos cursos de, de sábado eh, de Nogara. Eh, me fango yo eh, eh, practicar con aragonés y otras actividades eh, como dances Eh, soy en Dancer de San Jose Y bueno, chube, Chusevinos Saludos <risa> Saludos desde aquí a Chusevinos Una granja se ha montado No es de puercos ni de ovejas Que es toda de color blanco La alegría de la huerta Pollos que van llegando... ...los corta y luego reparte... ...por el giloca calle el jalón... Beneficios Dinos, a sí. El ...sí, que le eh, que... ...o mejor... Mm, lengua aragonesa... ...ye eh, conocer a... ...muita chen... ...como toda la chen que... ...somos eh, aquí, ahora mismo... Eh, y de otra parte eh, o peor para yo no había o más que más la a carrera no no entiende demasiado bien que se eh, nos haciendo eh, un, un trabajo que hay que cal continuar Antipartir disto, pois Se tú Se tú Emplegas para las viellas Que son da mãe de tú o da familia tuya Pois como que Non deixes de Emplegalas Que son propolidas E que que son que son bien Se fan moitas Moitas cosetas Como decía o compañero de yo Eh se y hay música aragonesa que lleve pro pro pro pulida Merece la pena anti más eh, anti party mejor edito eh, eh, cal amanase siempre siempre siempre en la cultura de, de de muy buena traza y hay muy buena muy buena chen y meréis la pena ver cualquier coseta de verdad y de corazón yo lo que más me fago yo también del aragonés y que es y una luenga que la charla la chenda la hizo, y a una luenga popular, ¿no? es una luenga que no cuenta con o refirme muchas vegadas de administración, no cuenta con o refirme de un patrocinador sino que y, po, eh, se esbandiendo por la voluntad de mucha chenda va no que que le fago yo el aragonés y que el aragonés Lo, lo siente como a suya luenga talló eh, aparte peor de esto por, por decir bella cosa ye isa chen que se encarraña con ascuita que que nosotros charramos a luenga que, que por la que creyemos y, y que, que bueno que a la fin se, se luita no por eso isa ye aparte eh, mala de, de todo esto también me me fa muy torgo yo Que, que bueno que a tra a parte de chen somos de otra traza y que charramos y, y bueno y loitamos por esto no por la cultura dragón por aluenga y por por, por todo en tabán en tabán Con, con este, con este fondo de, de los grandismos insubliables sobre impas, con este amblate guayén, hacemos un, un chique descanso y después pues introducimos el siguiente tema, mientras sentimos eso, que un placer estar rodeado de, de la tuya chen, ¿no?, amblate guayén. El seu moviment mostrant, el seu poder ballant contra el vent. És el la resposta creix, la vanguardia seràs tu mateix. Ballar ritmet, el se moviment, baixar els teus a trobar que amb la amb la teua gent. Amb la teua gent, amb la teua gent, amb la teua gent, amb la teua gent. Y hay toda una alegría sentir sentir todas estas buenas experiencias, toda todo este buen rollo, ¿no? pero que al recordar también pues, pues eso, toda la chen que, que sí que ha tenido esas, esas malas experiencias como, ye, como yo caso de una grandísima escritora en, en Aragones una de las millos que ya no es luciado eso que, que ya sabes que ahora había un programa educativo que le va a suyo nombre y que cuando se fació la presentación de los académicos de, de la lengua aragonesa de honor, ella en este una una de esas académicas y fació un, un discurso que, que bueno, se siente una miqueta mal porque yo sonido bien, pero que te os convido a a escuchar a suyas palabras. Yo no sé si me esperaba que me pero yo una satisfacción de la misma, tenía la ocasión de baixar a Zaragoza y, y bueno, y contamos algo de la vida y algo de lo que he chistado, a que no he sido, a que he vivido, a que soy, ¿estás bien? hay que ir a Barbastro porque cuando el reto grande pues es invierno o Semanal de Chistau son las aventurados y entonces con el mío Mario nos compramos un piso para Barbastro y pasá dañada para Barbastro y después cuando viene el buen tiempo pues ya nos mete a la Semanal de Chistau y allí ha aprendido y que bueno ha pasado la vida y ha que voy a empezar a escribir Bueno, esto que os voy a leer yo yo junte, pero no sé, os lo cuento porque es una cosa que me va a pasar en la vida y que que llega decisivo, porque cuando yo iba esa de la mal de a estudiar el pensar que el aragonés se movería, que el aragonés se le tendía en cuenta y todo eso nos parecía imposible porque siempre tenía encima el complejo de torceres. Y eso lo la dicho mal. Eso no se dice así. Eso he echado mal. Claro, si vives en ese ambiente, pues a la hora de hablar castellano dices: le voy a hacer mal, voy a esperar. Que yo lo que me va a pasar yo es pedir la pura verdad, ¿eh? Me va a caer esas mías, país está malón. Que yo una aldea de la marite de Vitoria. y vos tenéis que ir a las monjas de Tamarite y por la casualidad de que el Tamarite posechaba el catalán de la franja y yo llego al colegio y me drogo que las moquetas que eran internas hablaban castellano y las que venían de las torres y las que pudiaban dar proslogas como yo que pudiaba ver al gallo ento te de días con la mía prima y tales monchas yo ahí ya se me les desfagamos la pues anda, como yo suelte alguna chista ni nada, voy buena e digo, e ahora que foi unhos días es quinta que vos lo voy a contar hablando el caso es que llega la hora de recreo e digo teneme la clase en un primer piso y a verba que baixa a la planta baixa e allí era un puen y al otro lado del puen era el patio de recreo Y yo baixando por as escaleras tal patio de Berlín y Lucía pois se bastaba iso e se te escapa unha chista vinada, se entra na mofrada e xas que xa a recatada de la Zafamor de Tún e que te te facen o Efe? torno de atrás, me moita a la clase e le digo a la mocha madre non tendrá un libro para leer el gato de Berlín y me dice que no te gusta jugar y le digo sí pero me gusta más leer no era verdad me gustaba más jugar lo que pasa que tenía un miedo horrible que se me entraba la mofa y entonces esto es lo que cuento aquí que bueno historia te lo digo de palabras yo tomo tanto me deja la monja un libro y a él te tres meses dónde está en el patio de el colegio de Tamarito de Lidera tres meses, con el INDEA y leyendo, porque decirle lo vayas a chumar que se te escapará unha chista ni nada y al cabo de tres meses yo no sé si notarí que ya me podré soltar o que ya podré hablar castellano le torno libre a la monchas y le digo gracias madre ahora ya no lo necesito y ya bajé al patio y empecé a a jugar como todos y a hacer la vida normal como todos pero esto es una experiencia vivida por mí que no son bromas tres meses saliendo un rico por no de castella hasta que los que nosotros pensé que eso era un desencuentro y es pura verdad y a me ha tocado desbaratarlo en la mía también Bueno, gracias por llamarme, gracias por darme este premio y gracias por que está aquí hablando de la torre. Sentíbanos, sentíbanos, estas palabras de, de News Lucía Dueso recontando la suya experiencia de cuando era cuando era Nineta, en esa escuela de taparete, aunque le vergüenza de, de charlar la suya lengua. Eh, aunque en una de estas escuelas que replegaba Chen de, de todas las val de toda esa esa redolada de, de tanto de parla catalana como de como de hablar aragonesa, ¿no? Y, y bueno, y ahora mientras mientras suena esta música y tal ya te os voy diciendo la, la siguiente pregunta para que la valgas pensando quiero que, que me contestes porque el aragonés decíban en la trodilla no nos trobemos con, con un mozo que nos decía que el aragonés no tiene tradición literaria y es verdad que la tiene más radida que en otras lenguas no pero sí que tiene sí que tiene muchos libros Pillos, pillos si soy ya la historia lo decidirá y los y los lectores y las lectoras sobre todo Pero quiero que te, que te os penséis una miqueta ni eso, ¿no? En, en todas las cosas que leyemos en Aragonés a lo largo de, de Odilla y de la vida, ni ese libro, ni ese artículo, ni esa noticia, ni eso, lo que sea que leyéis en Aragonés, para que me lo, me lo recontéis y le contéis a la, a la audiencia. Voy un rato a la música y e ir pensando yo. Han pillado el micro, así que fago hoy de cero programa con esta chen tan participativa. Pues bueno, cuéntanos. A ver, pues cuando yo era chico rona principiaba, le lleva cosetas, ¿no? A de malas tratas porque no tenía idea ya ¿no? Del aragonés, y era por a mi cuenta, y principiaba con, pues bueno, Ángel Conte, ¿no? Francho y era, eran cosas que trovabas. Bueno, pues de Ascape, ¿no? Y pues conoceba una miqueta. pues me feba muy togollo a escuitar las cantas, ¿no? De Ascoyas, de de, del aragonés. Y por a mí a cuenta, pues... Mmm, principiaba con el aragonés. Bellas parolas, dimpues... Feba, Feba cosetas talló y asinas pues remerar parolas, trazas de, de, de decir bellas frases y cosetas, ¿no? Y ahora pues sí que merco. Merco libros del aragonés y, y bueno, pues eh, cambiamos muchas muitas cosetas, ¿no? Y, y asinas pues eh, se contina un poco con. Con el aragonés. Por oh, a mí a cuenta, re. y era Sinas, donde Chico Rona, y ahora, pues, que, que soy alumna ya de Nogara, pues, muy mejor que no antes. ¿Cuál yo zaguero que te has leído? ¿Cuál yo zaguero libro? Uy, jefe no memoria. ¿También entres? en cara yo no he rematado de leer uh, a Lueca, que para yo llevo un librete sobre bueno, más que más llevo una miqueta antiguo, pero... Yo bien, yo bien. Eh, me guacaría mucho decitos que eh, y hay una biblioteca en Nogara que creo que es sobre bueno y merecen la pena amanecer y, y pillar el libro de hielo. Eh, también son en Arretes, eh, eh, en el mío Facebook en Nogara también a Trachen, pero no sé. Yo bien. Eh, Anti más de leer cosetas eh, que no son guaire buenas, pero guaire buenas. Eh, que todos días leer eh, casi que no sé eh, persona malauda y, y no sé cosetas berras eh, y, y hostias en vinagre. Pues no sé. eh leyer que se fan moitas actividades e que antismás eh se continan facendo, pois nos allón, non sei, hm un gollón, no, eh moitísimo gollo. E si un a fauninte diramos charlando de que se podían hacer cosetas, no sé qué, bueno, no sé si lleve bien o no lleve bien, pero a nosotros, a nosotros y nosotras nos guagaría muchísimo hacer eh, cosetas a los niños y a toda la nada no más que eh, ahora no no lleve bien yo, o sea, eh, o inte de yo no lleve bueno, no treva yo, pero bueno puede estar hacer cualquier actividad. Y. Que charre otra, por favor. Antes de que pase, sí, ¿eh? al recordar que ha feito muy bien, muy buen Lola en decirlo, ¿no? Que nos hará Que lleva una, que, que también organiza esta esta jornada de este bermur radiofónico pues sí que tenemos así una, una biblioteca que hay a disposición de de, toda, de todos los alumnos de todos los socios de, de todas las amigas y amigos de, de nogara y que bueno que había una ripa de libros que había afortunadamente tenemos ahora muchísima, muchísima más literatura ¿no? que cuando cuando principio fa, fa años y, y bueno pues eso pues para que sienta esto que sepa que que tenéis a la biblioteca a la suya disposición. Pues, eh, fa muchas añadas, yo remero que en, en mai como, mercó un libro de Francho Nagore, que era cutiano a y creo que llegáis que a la primera vegada que, que, que vi cual cosa de Aragonés, ¿no? Y Me fació muy togo yo una traducción que fació Francho Nagore de un poeta que es de Miguel Bordeta, de un verso que decía, Y esa flor tan bonita que trémola al aire, o suyo ritmo dormiu, nació ta morir y esfurnir así a sus labios espullaos del la aguerro. Que bueno, ya yo lleva una pena lo que decíamos siempre, que por ejemplo lo de las bibliotecas que había, por ejemplo, en, en los colegios o, o en otros puestos que no tengan el libro en. ...en Aragonés y que no se introduzca... ...bueno, soy un poco como esbarrando ...pero que no se introduzca al Aragonés... ...como hay en todos curr los currículos escolares ...ya no... ...bueno, la de estar en una asignatura sería la leche, ¿no?... ...pero a lo menos que se sienta que, que existe... O a, ...o a lo menos que los maestros sepan que existe... ...en cara a que no lo muestren... ...yo, por ejemplo, tenía un maestro que nos correchiva ...cuando decíamos... ...pues eh, nosotros juguemos... Y, de, y era en quinto que era cuando firmamos las listas estos de Yo chuego, tú chuegas, él chuega, no chue nosotros chuguemos Y nos decía, chuguesteis Y claro, pues era como año chugamos sin en, en castellano, entiendo Sí, sí <risa> no. Que claro, ese maestro no le fue con mala... con con mala idea sino que el el, el que lleva de verdad que lo pues claro no era un maestro de lugar y que lleva de verdad que lo decíamos mal si hay ese maestro de sendito no mira y que esto que son diciendo estos niños no yo que sea maldito sino que ni maldito sino que sino que que lo dicen así así, así ya, o sea, y yo hizo lo del lo del chuguesteis, lo tengo así ya, es como y yo decía, "Oíste, qué mal charra", ¿sabes? O sea, era como y de feito yo también lo repetía, cuando cuando con las amigas y así. De hecho, y siempre ya, "Luguesteis", pues porque se te queda, ¿no? Y de impure, y dices, "Hostia, paras cuenta" y dices, "Joder". Y taiso hizo, pues, hizo, ¿y es verdad que tener bella literatura pues en los colegios estaría pues muy bien?" Por ejemplo, vi un libro chulo de De cuentos de, de educación ambiental en Aragones Has venido a charrar de tu libro a de <risa> mi libro de nuestro libro que se dice Pro Pro Luen Y joleo, oh, que no oye porque no tengo nada a Lola Sino que yo estoy, que yo un Bueno, antipartido que nos costó mucho Que yo un, treballo, bueno, que muyto, que yo un bien feito Y millorable, sí Ampliable, creo que sí, bella editorial, por favor. Pero que, pero que, jodío, okay, que yo un treballo, que se puede sacar muy todo ese libro, no ya no más de educación ambiental que creo que sí que también, sino también sobre el Aragones. Yo también, pues, creo a la misma cosa, ¿no? Que también cuando uno oye chicorrón, ¿no? Yo, a, primer, a primera toma que, que me mostraron con el aragonés, cuando yo llega era chicorrona, eh, o mío maestro, y era también. Eh, mm. Este mensaje, eh, Manuel Castán, Manuel Castán, estoy que se clamaba, ¿no? Y también me decía cosas como. Y era este, este mensaje era de otra traza, porque en opuesto de decir que no se decía en castellano, eh, marchamos, sino marche, bueno, marchemos en el aragonés, eh, eh, pues nos, nos decía esas cosetas, ¿no? Y también clamaba muchas parolas del aragonés, eh, empleaba, empleaba esas, esas trazas y era una. una cosa que me que me cuacaba mucho de chico rona también a la a la resta de chen pues muy chen no no estoy que no que no hieras sinas no pero sí que me me parece una buena idea que se amuestren la en la escuela de chico ron y chico ronas no y la mostranza del Aragonés y también con los libros de a mí también me cuaca mucho a educación ambiental y esas cosetas no y entonces También creo que llevo una buena trata de principiar desde de, de, de chique, eh, chiquetes pues estos niños y niñas, ¿no? Estoy que que también quizá era mi a primer, a primera traza que Que me trové con el aragonés. Eh, Fañadas, fa eh, trové un libret en el rastro de Portillo eh, que para yo era pero interesante. Más que más que un de Domingo Miral o Tito Ye, que eh, bien lo fa nunca lo. pierde o a casa se toca o en la de cristiano, vamos, que merece la pena leyelo y, y, y que no tienen que estar siempre eh, leyeras cosetas de famositas señadas, que a ah, yo me fango yo porque yo soy disatrazada, pero eh, cual fe, que cual siquiera puede leyer, bueno, muchas, muchísimas cosas que se fan de, de no sé, de, de otra No sé, de tra mena, ¿no? Pensad en, en todos esos libros que he leído Porque lo sé, porque todos conozco Y sé que es leído muchos libros en aragonés Y como digo que había por aquí Mucho teruelano y teruelana Pues hemos a dejarnos con un ratito con acero Con este Made in Teruel Que mola, mato Mueven sus raíces y sus tierras Tus casas ya no pueden resistir Más Somos B demandan, ya me demandan perastil la parola, parece que, que tenemos otro a a lector que quiere comentarnos bella coseta de, de los libros que leye eh, si, sí, a yo de autos por no enxublidalo, me fa muy togo yo Rubén Ramos y a suyas dos obras, vidas crevazadas y la troca Bien. toda huega, yo creo que no york que se ha escrito, a lo menos con, en narración Y pues, me lo acuerdo también de un chiquete una chiqueta narración de Santi Paricio que fació Fabel Saños en Ospiello. No la suyo libro a Ocillos das Luengas, sino una noveleta, una narración en Ospillo que era en una cafetería muy to misteriosa, que era muy to pincha. O sea, que Por no se a esos dos grandes autores, Santi Paricio y Rubén, pues también los comento. Y paso o micrófono a Bella Persona, que pues, lo han demandado por así pero no sé, ahora si había una ripa, no, está tú, está Por cierto a al hacha de sábado de my Team, es que le fago muy todo a radio y sabe que bueno me fui contento que le faga la, la radio y y desde aquí también saludar a, a rubén y santi que coincido también que son dos dos grandes escritores y que y que si esquía, nos nos sorprendan con muchas más novelas y muchas más cosas escritas I'm pues yo, bueno, he represo un libro que me le lleva fa, fa tiempo, que lle de chicos relatos y que por una se llega acoplando eso, Sí, ¿verdad? sí, por eso, por eso. Eh, un libro que lle de relatos, que lle bueno, por varias causas me pagó, ¿no? Más que más por la traza que lo han feito, que lle de Aragones Benazquez, que lle un treballo de Donisas y una asociación de mulles de Laval de Benas y entre muy tachem, pues han feito un relato cada un, lo han preso en, en un libro y lo han mostrado, ¿no? Antimas va de diferentes temáticas, ¿no? Dende viajes que van a Redondo Mundo, dica oficios tradicionales, o sea, como cómo interesan, ¿no? Que va, muy muy variado? Y te ha mostrado una mica también, como yo era antes más, yo una mica costumbrista, lo que yo le empecé yo de cada profesión, pero bueno, ya interesan? Antimas, como la variedad verás que pues puede pues, estar la más desconocida de nosotras en aprender aragones, pues bueno, también fa honra para pa aprender una amiqueta de, de esa variedad. A la vez, pues esto es lo aconsello sello. No. Edito, y que yo era parando contigo digo, no lo he dicho Jequín Quillaires y Trotamons para que sí. lo aprendan y otro que me le lleva a tiempo de, de lo mismo de Don Isas es Tío Borrigón sin. también Pues desde aquí, David nos recomienda Quinquillaires y Trotamons Que cuento que lle de mal robar, ¿no? Sí, de feito nosotros estio por una casualidad O causalidad, no sé cómo denominarlo <risa> Que nos encertemos con un mensaje eh, Yo me encerté con él en Barcelona Que él era de Dasti de, de la Val de Benas. Eh, hostia, ahora se me dio Lo, lo nombre, de, de lugar Bueno, la cuestión es que la ciudad familia Charraba, charraba en aragones benasqués Y él le va represo la... la delería de aprender y sale, bueno, aragonés y decidió pues de, de empezar a escribir, de interesarse por Aluenga, y de hecho su hermano aprendió aragonés más que por transmisión oral, sino por contacto con, con Oganao y con Anibata, con las vacas y con la, las lugares de, de Alcanto. A la vez, pues bueno... Y eso también llega atrás de las causas para pa que te intereses, ¿no? Por esa obra, ¿no? La, la tuya vivencia. Bueno, pues pues sí, sé sí, como ya de mal trobar, que sepa la también que no hará. Lo cuento lo que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. En lo queda que en quedaba el uno, no sé si. <risa> <risa> el en quedaba. Bueno, si no, en la, en la biblioteca siempre todos lo podemos amparar. <risa> pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Catalanes, ¿Eh? catalanes, catalanes. catalanes. Tornaremos a canta Victoria. Tornaré, a el que vamos a La partida. A comenzar, churo, churo que efecto de que haya blinkado este audio. Oye, una poquitera casualidad. Eh? No era, no era programado. Tornarem, <risa> Cuéntanos, David Bueno, pues yo os, os voy a charlar dos, dos primeros libros que. que leí en Aragonés, que es eh, al otro tanto de Agüega de Rubén Ramos, que estió la verdad que un descubrimiento, muy muy buen, muy buen buena lectura. Y también leí la añada pasada eh, o libro de, de Leña Chazal, Lo que mai no si se que y en Aragón es Riva Gorzano y, y a resta de compañeros también lo leí Orón. Y la verdad que estió muy, muy, muy bien. Y ahora estoy leyendo oh, un libro de, de un tío, de, de una compañera de, de, de clase, que lleve que Laura, que lleva una, una colección de artículos que, que publican los dominches en Heraldo de Aragón, que lleva Carasol Aragonés. Y la verdad que lleve que muy, muy buen libro, Antí más porque... Porque yo un libro que no te esclaviza, puedes leer los, los, los artículos que, que te fango y puedes leer pues si te peta uno, dos, tres, o los capítulos que, que quieras y la verdad que hay un libro sobre, bueno, si no es que o tío de Laura, José María es muy buen libro y esto os lo recomiendo. Eh, bueno, yo agarré el libro que leí, Juan Guaire, estudio Asfin Klaus, de Chusa Raúl Lonsons, si no me equivoco. Y la verdad, eh, me fasció, pruebo yo porque eh, yo soy estudiando educación social y va también pues, a educación social en un centro de menos y tal. Y eh, pues no sé, yo, a mi mejor además eh, chocan con lo que se goza de, de, de escribir en aragonés, que me siga. Y bueno. Voy ahora a empezar a leer eh, como yo, Cuentos eh, De las cinco villas no, no Ah, histor historietas La, De un lugar de las cinco villas y, y ser, de, eh, de, José Arbus Posar Que bueno, mi país es un castillo Y digo, pues ahora tanto de Juan Calderas, pues, pues Javier como charraba, ¿no? en, en esas envueltas o sea, es que, pues, Dicen que también llegue bueno para hacer de primero y en Aragón es súper fácil. Creo que pero bueno, pues, bueno, bueno. Eh, pero pero eh. supongo que con paroletas que, que no perdidas, pero así son. vamos a hacer un otro descanso porque aquí la chen ya llegué con los pinchos, con los bocados, con las vieras, ya ya habían bien, ya había morfuga de pipete, ya había, había aquí un auténtico bermú. Y, y el otro día escuitando radio topo que hay una cosa muy sana y muy saludable eh, torné a escuchar en, en un programa no me acuerdo por qué, este romance rap que va a sonar ahora mismo de de mayacán que ya era una canta que la tenía y de todo porque ya se mucho tiempo que no que no sentía, y que dice hombre pues sea por felicitar a distos y, y en un tega de Barrenaos Radio pues la meto así nos queríamos a, a recordar este este Roman rap que más charraba de la insumisión que ahora ya muy tachén ya ya ni ni se recuerda no pero que este una luita que que habíamos de de fermuitas y que, y que bueno que Benuras los librimos por los pels y velatras, pues no pues estiró secuestradas un año un dos, un, un mucho tiempo por por el estado pa pa estas este romance rap pues recuerda toiso y antimas lofa lo fa en aragonés y, y bueno pues con eso nos hemos a feliz tablita de, de descanso sigo, os pasos, os que matan os pasos, os que matan la llora se vació a un servicio sin semisa militar, un civil apunta a mil y no la pilla. apunta a mil y no la pilla. Ya la cámara de ganar que van a justicia a España y en el reto del invierno un juicio se celebraba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 Sí, qué verda. Y fue bailemos los dos. Yo ya que marihuana. Sí, bien pardos de brincar. No se fuemos, a la cama. No se fuemos a la cama. Dakgo Oscar zone Dakgo Oscar zone Alegrate que tengo un muzoné le puso un y se mimó profe se me know say you the bad profe you attention Let me know say you the bad profe Go dance until the bass Go dance until ascension Go dance until the bass Pro the Mari Mari Mari Mari Mari Marijuana, what are you going to do? What are you going Mari Mari Mari Mari Mari Marijuana, what are you going to do? What are you Mari Mari Mari Mari Mari Marijuana, what are you going to do? What are Mantidas son mantidas. Di Juan Carlos amigos para la ley. Mantidas son mantidas. Di Juan Carlos son iguals per la ley. Mantidas son mantidas. Sí y Di Juan cala el barri y assunta dance. Mantidas son mantidas. Som sols suita dance. Son mantidas. que Bueno, este ya ya hemos ya le vamos un, un raté de, de programica y, y va a introducir o, o tercer bloque hemos charlado de, de malas experiencias con el aragonés, con la lengua en, en general, ¿no? Y, y muchas veces se, se charla de la represión lingüística en, en pasado, ¿no? Pero, Feito, oye la represión lingüística contiene a y, y vino a ejemplos, vino a ejemplos bien bien claros una y una son igual, papán, la Un dels lo sufrió Miquel Gironés, o de, de, de Obrin Pass, fa, fa dos años o así, nas, y remató en un suicidio. ¿no? Eh, la noticia saliva, surtiva en, en marzo de, de 2013, y entonces la voy a Barcelona, capital da las vaculacio para un saman tiri. Guanterrana mira. Un policía dice a Miquel Gironés que me charres en español, cojones. Cuando a esta ciudad prazo no ya nunca respiri. como denunciados a Chens que lo detenieron, amenazaron y agredieron por haberles charrado en catalán, un nuevo caso de abuso policial por motivos lingüísticos Miquel Gironés don Zainer de Obrimpa, iba en un local de Maclet, aunque a periodista Amalia Garrigos la esperaba hacer una entrevista sobre Acoya, no la fació porque aquel día, el 23 de marzo de 2013, Mosico remató en comisaría. Dos haches de la Policía Española lo detenieron después de pillarlo porque iba a charlar en catalán y agredirlo. Tocín, Recuí, mierda. son asfaltadas que le echó una chen que acabó amenazándole y gozaba de nociarle. Habrás de marchar de Valencia. Mani menos, Gironés ha presentado denuncia. Dice que lo fa por dignidad y porque le endebe a toda la chen que ha sufrido lo mismo Y que no ha puesto a denunciarlo, porque no hay un caso isolado, sino desgraciadamente un caso más las agresiones lingüísticas y el abuso de poder de acciones policiales. Son, son, son, son, mentiras, son, mentiras, Mentiras, son mentiras, son... Como psico, Eva ha atorado el auto en una son carrera mentiras, de Ben Macleto antes esta entrevista. Entre que replegaba cosas suyas y salía del auto, se le cayeron unos papeles por tierra. En ese momento, una patrulla de la policía española se le acercó y un dos la a Chens le dicen español. Aspeta Focín, ¿has pensado que soy una papelera? Ginonés, prevo de explicar a la pareja de Chens la situación. Las reacciones, tío, también en español. Y activas en valenciano, un catalán, un lo que sea Viega, paisa del auto. Chens le demandaron una carne de identidad y principieron a en el auto. Les decía que no viva cosa, pero le dijeron que callase, haciendo servir expresión senior. Últimas, dos a Chens, más agresivo, le recordó que yo era una falta de respeto que les charrasen en catalán si es le charlaban en español. A lo que él respondió, tengo derecho de charlar valenciano y no tengo por qué charlar en castellano. Chao, chao, chao, yo El no maletero, que vive un estuche cerrado con un laúd que le va a su pai día antes. Le exigió que lubrísen, pero el Gironés no tenía la clave. Un lubres, uno estricayo. El gironés recuenta que la chen era por cada momento más duro y que les principio a decir, le digo que gritaría a mí o abogado, que lo denunciaré si continúa intimidándome, que no tiene derecho a charramesinas y que no he feito absolutamente cosa ilegal que justifique que me tengan retenido. Pero la chen índosele les la flaca, y chilando, le dice, que me echarres en español, cojones. Ironés le dijo que le denunciaría a la prensa la situación. Y cuando se ha un móvil, la chen se le metió de van faltándole. En ese momento, Omosico le respondió, casi en estado de shock. ¿Qué ferás ¿Me partirás la cara? A la vez, Lachen le empezó de trocevilenta y le esposó. Ya tienes lo que querías, dormirás en comisaría. Asfaltadas y agresiones continuaron adentro del auto, con trocazos en la cara y expresiones como mierda, basuera, tocín, llamasme soniervudo y a yo no me menaces. Como publiques bella cosa, sean vives y habrás de marchar de Valencia. Y todo ese rato dio ferrete con, fa con faltarle a la farcha que feba, a la ropa que porteaba y a la lengua que charraba. <risa> y se di Gironés salió de comisaría también a tras 12 de abril al otro día fue doctora de capecera que diagnosticó una conclusión en la varilla por los picazos que le dieron ahora, ahora Gironés denuncia estos dos a por, de, por delitos de detención ilegal contra las guarencias constitucionales amenazas falsificación en documento público para manipulación impresada a la testa policial y una falta de lesión considera que hay importante dar visibilidad a estos feitos que nunca no habrían de pasar pero que desgraciadamente no son agarra todo love is the answer de aquí era la noticia que se publicaba en vilaweb en Marzo de, de 2013. Estos feitos pasaron en misas envueltas, pero el juicio ya se ha celebrado. Se celebró este pasado mes de, de noviembre y, como de cutio, los policías lo negaron todo y, mismo, se permitieron juicios lingüísticos. Ricardo VC, Como más furo 2-2 en palabras de Miquel, declaró que a yo no me molesta que me charlen valenciano. Soy valenciano y soy orgulloso de estar. Si llevo valenciano, me parece correctismo, pero si llevo catalán, no pasa. Amostrando a Sina a suya cultura filológica. Oh, mama, take her. Oh, mama, take her. Oh, mama, take her. Eliminando the frontline. Cal recordar que esto pasa en Valencia, territorio aunque lo catalán o lo valenciano como como se dice a lo catalán hasta y oficial. O sea, esta persona ya avalada por unos derechos, por unas leyes en Aragón, sí que. Tenemos esa suerte de, de tener ese refirme oficial o a lo menos legal. la sí. quality. que el Gironés podió encararse con la policía porque tenía un respaldo legal y podía denunciarlos porque tenía ese, ese respaldo legal. A la fin o poder pues probablemente triunfe y, y se quede con, con lo que tenía, ¿no? Pero pero al menos tenía esa herramienta para lutar. Nos atrás si es que hay eso. bueno, como no. como no queremos rematar de una traza negativa, sino positiva, siempre que al mirar en Tadebán en cara a que tengamos todos esos problemas, todas todos esos entrepuces legales, sociales, políticos, mismo económicos y, y de toda menos, ¿no? Pero eso quiero quiero rematar con ese con el pensamiento positivo en, en este en este rato que nos queda y te os demando a lo público que ya que ya aquí entregado a, a la viera a, la, a los pinchos a los bocaus Eh, Os demando que que, que penséis en bella iniciativa, en bella en el pensamiento positivo, en bella cosa Que creigad que le cal al aragonés, ¿no? Para que, pa que contiene, eh, contiene vivo, contiene teniendo vitalidad Yo creo que en zagueras decíbanos ¿no? que el que aragonés ya era de moda Bueno, si es que ya, ¿no? Y, y para que, pa que tornea, para que consigáis a Para que los droguitos lingüísticos de, de todas y todos los que charlamos esta lengua Sigan reconocidos Túsixo, estoy pensando mientras revisamos a los cuadros de fondo. De Believers, me comentan por aquí que no se ha entendido el, la, la propuesta. Bueno, eh, eso. y voy a aprovechar, antimás más, para lanzar un nuevo, un nuevo lema: las falcas que ya os cuento que serán sonando en breves momentos. ¿no? Decía Iso que el aragón es con cara, con cara, muchos problemas, con cara, muchos entrepuces legales y también sociales, porque había mucho cuñado. Y si, y si es farto de cuñados, ahora que entra Rubén, un aplauso para Rubén, por Dios. Si es farto de cuñados, Ascuita Tierra de Barrenaus. Y Vicky, coño, buenas. Bueno, decía antes de, de este momento Viera.. Eh, que hizo que, que lo que queremos rematar eh, en, en este programa que hemos vivido hemos visto pues del momento una mica negativo no de todos esos entrecruzos de todos esos problemas que nos probamos cuando charramos una lengua minorizada eh, pues eso pues que rematemos con ese pensamiento positivo con esa con esa propuesta con esa idea hasta que el aragonés tiren tabanta que hasta que más lo, lo aprenda hasta que los nuestros gritos lingüísticos sigan reconocidos Está lo que quieras ta, ta, Con cargar también ese, ese cuñadismo ¿no? que, que queremos Enrestir desde este tierra de barrenados donde este desde todos los tierras de barrenados El cuñadismo y una malotia Que cala cotolar antes, antes con antes Y eso, y mientras estos feces Estos pinchos, que cala cotolarlos, por cierto eh, Esto, no, esto no, no Nos lo podemos llevar a casa Y, y todas estas vieras y vermuz y aguas y refrescos para que no le de el alcohol Pues, pues eso, os deis un raté con la música para que penséis Ese pensamiento, esa propuesta, esa idea, esa movida En pro de, en pro del aragonés, de los gritos lingüísticos, de, de la espardidura O de como queramos clamarle Mientras sentimos a los Dranken Cowboys que estuvieron en, en esa presentación de la Viera, de Cal recordar que Nogarafa 25 años y Jeff Enda sabe las cosas, Fed Servir o Hashtag hará 25 años en los retes. y que y que nos presentaron y que ya tiene nombre que se dice religada que lleva Isma y que nos la presentaron también feita por el minero y que nos la presentaron estos drunken cowboys con la suya borrachera interestatal <risa> Whisky 5X no está mal He repitido la botella Me largo dando tu posible sin par He cruzado la frontera He encontrado otro bar Por mi dos caramelos beberé de un trago sin pensar ¡Otra I won't stop until es que tenemos ya la, la primer parola ese primer pensamiento, esa primera idea esa primera propuesta tal hola, otra vegada <risa> eh, fa charrábamos de hacer cosetas de continuar haciendo cosetas eh, más que más ahora mismo eh, charrábamos de, de que caldría eh, pillar atravegada treballar taos ninos treballar taos ninos en pentar e a biblioteca da asociación Nogara fer pues agora mesmo estoy que caldría estar treballando con a que que se treballa anda Más que más, con con otra que que llefendo mesmo traballo de Aragonés. Pero más que más, eh eh fer propostas eh dentro da asociación Noara, eh mirarnos se pue estar e se pode se pode inventar, o sea, fer cosetas no no demasiado grandes o sea, más que más, o sea, chicorronas, cosetas chicorronas, eh, a principiar y, y no sé, falló de, de cojón, pero bueno, ahora mismo no puedo pensar. Yo tengo pues a, a misma idea, ¿no?, que Lola, que también cal principiar desde Chicorron, ¿no?, con los ninos con esas parolas que principian tacharrar eh, en lo castellano y en el aragonés, ¿no?, y también talló, eh, creo que es muy importante eh, continuar con esta chen. A chen Villas pues sí que también charra, ¿no? Pero con la chen que lle de una media edad, continuar fendo trovadas esas trovadas que se fan en nogada y que se fan en en muy puestos y en muchos lugares. Y eso pues sí que lle tallo lle un trabajo muy muyito pincho y que y que fa muyito por el aragonés, ¿no? En en as, cosetas. Y por eso bueno lle una cosa que estoy con Lola, lle una buena idea ya, comenzar, principiar ya mos de todas trazas y con toda chen cale de asinas. Yo, yo quiero yo quiero que me definas Melleda, por favor <risa> al vaso 35 40 añadas. bien <risa> Mientras recordamos que, que la persona que canta ahí está canta y ahora mismo acusado de enaltecimiento de no sé qué y tal, por aquí me creo que me demandan la parola, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que bueno, que talló lo de del aragonés y la chen. O sea, la chen con la que te trovas y está chen, que ya aquí y atrás. Gracias, <risa> vale, gracias. No, pero es verdad que esto es lo que pasa siempre, cuando vives en un mundo amenazado y cuando vives en un mundo pues con bellas cosas que, que otros no veían bien o que lle pues discriminado, pues sí que es verdad que los lazos son, son pro fuertes y, y te trovas pues con chen muy maja y muy dispuesta a defender muchas cosas y, y a la fin pues vemos muy tapacha con chen que, que puede estar pues que si no has estado por ladragones pues pues de seguras que no. que no sé se nos proba hoy y no y no sé se nos conoce y de verdad que los retos que se han feito con Aragones ellos son pro importantes y además son pro importantes pues eso pues por conocer Chen y también pues por, por poder charlar y por, por poder por servir a nuestra alumnos pues porque ya que no podemos que la servir a otros puestos pues a lo menos a lo menos tener un grupo de amigos de amigas aunque pues con quien poder charlar y con quien poder pues ver otros proyectos y pero que de verdad que la como que la simien, ¿no? que como la semilla de todo esto pues ha estado ha estado aragonés no es que Eh, jolio, que yo pues eso pues que eso, que, que, que muy bien, vamos, y que te os paso con, con Laura ¡Qué polio, qué polio! Laura, lleva una compañera de Nogara, que antimas y sobrina de satué que le fa una mica de vergones a charrar en Aragones. Así nas que, bueno, pues, mete música, maestro, que... <risa> Yo, yo esa, esas palabras de, de Tamara las, las comparto de, de todo y qué momento más abrazable más fabla terapia más más de más de todo <ríe> qué pena qué pena que este programa no se grabe en, en vídeo porque me irá talachén que no que nos vaya escuchando pues me vaya señalando lo vas a ver muy verdad le damos aquí un área y pico pues ya ya avanceando su efecto lo veremos Laura, anímate, hombre. Venga, venga, y de ellas Y de ella, sería el Aragones que sé que entene, hombre. Mira, mientras suena autobús, autobús, un taxista va a charlar. Aquí de Pesetor. Bueno, una... No sé, de las mías propuestas... para poder fer servir la aragonés y, y... esto, ye, sacase a vergoña de charrar en público. Bien. Y estoy que, ye, un, dos, grandes problemas... vista sociedad... Y poco ir más. Y, pues, eso, locadito Tamara de... de que como hemos hecho hemos feito pacha entre nosotras, hemos creyado grandes lazos pues claro pues ahora lo que amenistamos ye quitar sacarnos esa vergüenza que tenemos de charrar en público de charrar en cualquier puesto y poco más David. Bueno, yo lo que ha, lo que ha dicho la compañera Tamara antes, contó que es que importante de, de recalcar, ¿no? O sea, pa muita chen aragonés y un instrumento y una cosa materializada casi. Y para pa la resta de chen, del conto que la chen que somos aquí, la aragonés ye como un medio, digamos que la chen eh, el lo compone la chen que lo charra. y que lo fa servir o sea la utilidad de la lengua ye cutiana o sea tú charras con los tuyos amigos las tuyos amigas y fas de de necesidad que, que bueno que con que para trachen ye como una meta a la vez y ye importan o sea pro que ye importan feros estudios pro que ye importan eso, pero la lengua lo que la mantiene viva ye la chen que la charra a la vez lo que se ye fendo por ejemplo ahora ye perdón que seguía acoplando los sonidos y, y terne que terne hasta en barra, que a la vez eso que, que y que que la no, chen no Que a la vez lo que compone la, la luenga Antiparte de las palabras Que más que más lo que todos decían Casi como material y la chen que lo charra a la vez Pues bueno, lo que se llefendo aquí yefer lengua Fer casa Coño Perdón ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya se siente sí, sí, sí, sí. bien? ¿E ¿Ere a través de lo charrazo? Ya? No, no, no Se ha sentido vale, gracias, no gracias. Muy bien as que mas eh recordat vos a vosaltros ia muita atracen que a semana eh bueno a ver semana si amano eh fagna das anora maestro, Como companyer o alumnalla que podets eh felo una travegada que será de cojón, Ay, que, muy bien, muy bien. que to, eh, toda la chen que somos a, aquí ahora mismo, que eh, esperamos y nos cuacaría un web y la llamada del otro, que eh, toda la chen que ha feito muchas cosas, que se han dado en tal aragonés que torne a trabegada una trabegada que que somos aquí y que queremos continuar fendo cosas que a yo me fa moito gollo e a todos os mensaxes e a todos os mensaxes e mensaxes que somos aquí agora mesmo que que tamén da mesma traza remeatizo que el Aragón es de vivo y que por favor y sin favor que somos aquí y que que ya lleve bien, ¿eh? Ala, venga. Elimina certas paraules, jupila nos trams pides da poemes i da cançons. Entrais davís les buniques, les altres deixat les caura, d'alà la seta noia, jo pàdulo. Eliminem tot el que son andes a tots els mals totes les agressions, totes les brutícies, totes les refracsions, totes les mentires, totes les farsons, tots els burbons, tots els barracons, tots els malaficis, totes les perversions, totes les refracsions, totes les No sé si si entre tanto pincho tanta caña, tanto vermut, tanta tanto buen rollo, vaya bueno, tanta tanta amistad, tanta un momento emotivo que que lle aquí en Tierra de Barrenaus y es parto de cuñados Escuita Tierra de Barrenaus eh, Y es verdad que, que Todas las que somos aquí, por lo que estoy viviendo soy, soy repasando Mentalmente, y muchas personas Las que somos aquí, pues, eh, pues Hemos feito muchas cosas, ¿no? este este programa de Terra Barreraus pues han pasado por por estos micros muy de las personas que son aquí pero llegan tías también muy tas han feito los suyos propios proyectos no sé viendo a Chenca que ha feito radio a Chenca escrito a Chenca ha ganado premios literarios a Chenca que ha feito cursos que ha feito clases a Chenca cada día no sueño trabajo fa servir la aragonés mete cartels en ostasis mete mete la suya cartelería en Aragón Aragonés, eh, en fin, vía muy tachén que, que llegue trabajando por la Aragonés de Troca Activa Y bueno, nos queda muy pocos minutos ya de, de programa Pero pero queda tiempo para que compartáis ¿no? Toda toda esa luta, todo ese treballo, si, si la experiencia allí positiva, allí negativa, allí pach cosas buenas, tienen cosas malas Todo eso que, que fez cada cada día, o que es feito, o que faciez en, en aquel día, en aquella temporada eh, Puedes compartirlo ahora Y todos conmigo dos conmigo a Felo I així de nou inventar-les que significa un mot desagradable Canviem què diuen paraules Borrem el temps brutal, missatge Tranquem el sol i el llenguatge Hauríem d'eliminar certes paraules I omplir les nostres vides de poemes i de cançons Entre els avis, les boniques, les de poemes i de l'Alazeta no hi ha lloc pel dolor. Hauríem d'eliminar certes paraules. Construï de nou pel vocabulari, amb noves lletres de l'Ambaçadari. Hauríem d'eliminar certes paraules. Pergiverseu els mons fins que acabem mons. Acabareu debat, poques casi ulls. Mira! Hauríem d'eliminar certes paraules. i sortir pel barri a passejar tranquil amb els amics, amb les amigues, sí haurem d'eliminar certes paraules i dir-nos cosetes a cau d'orella tota la nit fins que el dia ens faci saltar Bueno, i ara la Tamara me demanda per astir una parola Cuéntanos ala, Bueno llegué, cre, llegué, Creo que vas a embolicar Una mica la chen ¿no? Un poquete Nomás un poquete Embolicalos que, Embolicalos Pero que llever, Que de verdad que, que viachen pro importante. Cualquiera que charre en Aragones importan creo que sí Pero que antimas había muy chen Pues que ha feito proyectos Antipartí De lo que son las clases Y las amigas y tal Mesmo Pues eso Mesmo la chen que charrabas Que ha ganado Mesmo premios Que ahora les entrevistamos Porque ya son eminencias ¿No? De impuesto en Que ha feito Sus propios proyectos Que tenemos muchos aquí Aquí muy a Tanto pues eso De unas cosas como de otras Así que No sé No sé Guereben por nada Es Porque había un fiscal de chen Así que Que no sé, eh, por ejemplo, podemos charrar de Estrella Estrella, podemos charrar de la hora charra podemos charrar de, de Mullis y Cordiales, podemos charrar de, de los premios que han ah, ganado por aquí dos personas que tenemos premiadas. Así en las que si te os parís, pues pues pillamos los premios, a ¿sí, ver ¿qué nos dicen? Oye, oye, oye, Fendo de reportera, Fendo de reportera en Corriendo a la Chain, sí, señor, sí, señor. Listo, cal, liso cal. Y aquí la Cuéntanos, Fer. Pero, ¿qué te digo? digo? Bueno, tú has participado en el programa de radio, ¿no? Bella ves, me sí, parece. Creo, creo recordar. Fendorella, Fendorella, Ferre eh, no sé si... Bueno, <risa> <risa> <risa> Rueda Libre también, aragonés verdad también. Sí. Y Antimas Ganés, un dos premios literarios más prestigiosos de la humanidad. <risa> que creo... Me, me sí, suena sí. que por desgracia no te han dado los premios en cara, ¿no? <risa> no, no, en cara no, pero... Pero sí, sí, en el Zaguer Este año pasado En los primeros ratos En contestación a De la feria del libro de Monzón Que no se eh, Que estaban con de relatos Pero no más en castellano Y no ganaba espacio aragones y catalán y pues sí, pues Gané ese, el, ese premio Y también hay más premiados por cierto <laughs> Y... Y bueno, va como que no va con él. La cosa. Y pues bueno, pues, pues no sé, pues qué y, y curioso, porque los, los dos premios que vienen a sala también han compartido un programa de, de radio en diferentes momentos, sí. pero para compartir. Sí, sí, así es, así es. Hola. Esta, esta voz es ya ya he ya conocido, ¿no? En... Ahora es el momento encerrado. Pues, bueno, sí, en... es cierto, nos hemos encertado en. Bueno, no, sí nos hemos encertado en. Igual, tal vez de estrella a estrella, ¿no? Y en, en, también hemos, nos hemos encertado en Fendorella. Sí, pues eh, de premios charrabanos, Ya que ya no sé que aquí, como había tantos charrazos y no adubimos a, a, a todo, me, me llegan chivando. Son charrando de, de premios. Digo, ah, vale, vale, ¿y qué premio? Ah, pues Iste, vale, perfecto. <risa> Pues bueno, de premio estío o mío premio estío del año pasado, de o concurso que se ceba de la Bolsa de Bielsa, 18 rábanos, ¿no? O y era de, no más sí, del sí, de sí, nogal, ah. es sí. verdad que también quedé. Sí. a la vez pues bueno yo bueno que me fació moito goi cun me trucó ni dicion que era uno de os premios o segundo premio y porque les ha feito tamén moito goi que que se presentase en obras en Aragones de feito debeba haberse presentado velatra obra en Aragones fe baños y les ha sorprendido antí más de que les ha feito goi lo relato de que de fose en Aragones o sea que lle un punto tamén a favor de de presentar obras que sean en Aragones en premios en ca que no lo meta dreitamente o sea si que dixaban abierto que Aragones. Sí, Sí, sí, va que ah, Podía estar en Aragones Pero o Otemalle Que claro No lo especifican como Concurso de relatos En Aragones Que siempre País que va con Nombre y apellido En este caso Lo meteban Como pues, se podía presentar Pero ya era ubierto, ¿no? A la vez claro No había una categoría Que fuese en Aragones Y eran todas de conchunta A la vez Pues bueno Ahí os contó que también eh, primo en una amiga que, que se presentase en Aragones Que yo un punto a favor O sea No hacer esas dos categorías Sino que ante más Partan de la misma De O mismo rasero O sea que Sería una buena ...una cosa que, se, que en principio se hizo AFS eh, no más no la categoría... ...sino que participasen de un mismo nivel las dos luengas... ...a la vez, pues bueno, y este relato de la bolsa de bielsa... ...y con los mismos premios... ¿eh? ...y con, con los mismos premios, optar a los mismos premios... ...porque siempre antimas la categoría de aragoneses es cosa de estar como... ...menor retribuida, eh, porque vemos de estar una luenga de segunda... ...por eso digo que a partir de lo mismo eh, nivel y bueno... Así nada, es que yo me pasé a saber qué contento en estar en un, un concurso que se ceba alrededor de la bolsa de Bielsa con una historia sobre la, la historia que trataba o relato y era sobre un... Eh... La represión en eh, de, la, de la guerra civil Pero ya era de trasfondo Y era una historia de, de amor entre dos personas Y, y bueno, pues eh, hizo que, que en esta de la Bolsa de Vesa Y que fuese en Aragones y ellos Tío, vamos Un, un, un pasote ¿Quiere pasar o micro? Sí, pero que sí, sí, sí. Ah. in France. La reportera Tamara, creo que, que va a embolicar a Beluno más. Yo, yo quería charlar con Chen, que ha feito cosas en la radio, pues como Jeffendo, como Jefendo, Tierra de Barrenaos, pero bueno, que, que al todo eso pues han, han estado como, no sé si decirlo, ¿no? como como Jeffendo, ¿no? Tierra de Barrenaus, no, muy tomillo. Bueno, no, o sea, bueno, cada uno en el suyo puesto, pero es verdad que, bueno, no, no sé cuál es la historia del de la Aragón en la radio, pero veía cosas leyú. Así no, es que bueno sí que pues sí que podemos charlar de, de programas como Estrella Estrella, que es una iniciativa entre otras personas de, de Rubén que lo tenemos aquí o de Defendorella también y, y pero que sí de la hora charrante que Antimax, pues yo tenemos aquí a, a un Pascal de Chen que, que ha formado que ha feito parte de esos proyectos, así no, es que le pasó un micro. Hola, buen día. He feito tarde, día, pero me fago y de visara aquí la mi voz grabada para la eternidad en este podcast. Y lo que decía antes, como he dicho he feito tarde y no sé muy bien de qué llegas charrando, pero cuento que el aragonés es calprenelo con naturalidad, como somos frente aquí, con una vida en la mano, con pinchos, con amigos y así nadie como las cosas nos chupen por adentro, ¿no? Y cuanto a las iniciativas pues las que tú decibas, con pues, muy tatrache pues he feito parte en Radio Topo de esta estrella en Fendorella Y qué decir, pues que tú escuches dos podcasts de estos años pasados, de Fendorella y de las Celas, pero que continuemos muchas añadas más Fendolo. Perfecto, de, de para la posteridad, de que quedan los podcasts para la posteridad. Yo voy a, a proponer que, que lancen una tres 3, nomás para que le ve los, los podcasts en tal en ta infinito, ¿no? y que se los troben, y que torne como en Star Trek 4, que torne tal a tierra, no, 4, no, la 1. Bueno, en Star Trek. Y, y que torne y se sientan los hoy los Oigo, sí, no me acuerdo de qué parte de esta trek y, y bueno, por aquí me demandan un micro para decir cosas más sesudas. Más bueno, yo no he demandado a parola, pero. Hombre, que no. Me han obligado. Y bueno, no sé, pues como parte de ahora charrante. Charrote, ¡Charrante! ¡Charrante! ¡Charrante! La, la parte que badalla de la hora charrante La, la parte que badalla De yeah. la hora charrante Pues no sé, que esperamos Que, que el aragonés se continúe Escuitando en la radio Y pues, pues, Son iniciativas como lista, Pues ahora charrante en Aisho De un proyecto De De pues De alumnos de Nogara Que recibimos. reunidos y ha decidido, pues hemos de hacer un programa de radio y como el Aragones pues eso no oye no más que charrar de campo de todo lo que se di, pues decimos, pues calfelo de humor o no, que sí y mírate, y ahora somos pues de separados ya uno cayó en la droga yo cayó en el alcoholismo pero me estoy reformando <risa> en el taxismo otro en luquenelismo, otro luquenelismo, eh, usuario number one de Instagram. Yo yo todos trago mucho a faltar de verdad. Ahora ahora charrante la revolución somarda se trova, se trova mucho mucho a faltar en las ondas y yo todos todos demando que por favor que Bel Día torne. Pues esperemos que que Bel Día pode, podamos tornar a la radio, pero, pero bueno. eso se, se irá viendo. Y que en más los, do, los dos programas, Terra de Barrenao si la hora charrante es una, una mica de fillos ¿no? de un mismo programa y la enredadera que nos dio la, la primera oportunidad radiofónica y que güey, hemos principiado los programas sintiendo la voz de, de Nacho con, con, ese, con esa mención a, a lo barrenao ¿no? Con una vegada que se siente la palabra barrenao en las cortes pues hombre, pues pues fuga, mételo. Excelente. Cal ya. esto continúa en Cuéntanos, cuéntanos. De todas trazas, yo otro va a faltar también en este programa. Una gran iniciativa. Que hay un pedazo de fanzín que se dice muy jersey cordial. Continuamos con la revolución somarda, ¿no, ¿me parece? Ah, ahora a gola tan embólico tú, ¿eh? Ah. <risas> Bueno, pues eso, cuando decimos que del Aragón se puede charlar de cualquier cosa, pues también se puede charrar mismo de feminismo. Y Antima sí que sí que es verdad que, que, como decía, como decía aquí el, el chirman charrante, pues que las cosas calpenerlas cal con humor y, y cal meterle a, a la mala vida buena cara. Así que bueno, lo mejor fue lo de, de trazas o marda, ¿no? Pasar un buen rato. Eso no quiere decir que no charremos de cosas seriosas. Y, y bueno, tan seriosas como masculismo que... que bueno y, y más y más a más pues charlando ha entrado un mundo del aragonés pues que lleve verdad que lleve lle un mundo pues pro pro pro lista y socar reconocerlo y trabajarlo entre todos y todas Y bueno, yo me, me ha cuacado el muitismo villera tantas mulles en en, una, en un maitín como este, que ha estado, ha estado muy bien y, y en cara continua, no pero creo que es verdad que la pre, las presencias la, la presencia de las mulles eh, cada cada vegada va más y y oye una cosa que cal, cal reconocer y cal treballar también. O sea, que, que viega más muy ahora en un mundo de aragones no es casualidad. O sea, hay un trabajo que se, que se llefendo que se podría hacer mejor, pero que sí, también se podría hacer peor o si es que ya se podría hacer. Así las que Bueno, poked a poqued y, y pues eso, que en tanto alvitadas mujeres también en aragonés. ¡Saturalos! La vida era un mirall trencat com una borrachera traïsonera de treball i soledat, sí. Una caiguda lliure en tobogans fins que apareixer el teu cos salat. I varen viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al calu del nostre llit de la barbaria colectiva i de que d'aquest país. Bueno, y con este muy brindado de, de aspencar, tan, tan repincho de este zaguer que han feito de totesara, que, que es una Y una maravilla de, de discazo ya, ya íbamos a ir rematando porque ya no nos queda tiempo ya le damos casi esas dos oretas ya se va se va bueno no se va acotolando la vida que en cara queda ambute pero pero sí que ya ya íbamos a ir a, acotolando este este raté y ya íbamos a ir cerrando los micros Y te doy una zaguera parola No sé si Beluna, Beluno Quiera aproveitarla para pa ver el pensamiento, para decir esa parola para decir ese De sello, pa', pa lo que quiera O, o para alabar lo, lo bien feitas que son estos Bocados, estos pinchos que, que hemos feito este maitín No somos cocineros profesionales Pero bueno, yo cuento que nos han quedado mágicos recuerdo de abril, y Te hago mirada a yo no necesite abrir Porque encante salor y ya me la he sobre la arena cada nit de una plena, delirio se la veo pude respirar caminar para avanzar y tu se pe cauce peo Voy a brindarte voy a quemar y piensas que es de jugar que vales más tres veces más la teva disparant imaginaris puc separar el joc de la rajó quan el motiu ets tu activa-la ja, activa-la ja activa-la ja tracta de pacte i evita entrar en el acte si trenca el clímax de tine per game com reposa rima jugant al joc de l'abstracte activa-lo en pacte brindar per vui i per Qué buen rollera que ahí está en Dios mío Pero Fer tiene micro y... ¿Qué nos poder, tiene comentar. Tengo Fer, poder, tengo poder Tienso parola, pues, que a parola yo poder Pues bueno, simplemente dar gracias a Tierra de Barrenaos por este Bermú, Bermú su calce, como se diga ahora <risa> <risa> Y bueno, y, y por todos los programas, por la suya feina, por la Aragonés y pues esto Vamos A vosotros, brut, a vosotros. brut Por Dios, brut, brut, siempre brut <risa> Dicen los los Aspencat que voy a brindar, que quiero brindar y, y yo quiero brindar por, por este por la asociación de hogará que, que ha colaborado en en prestar esta esta movida este vermú radiofónico. Eh, que emitiremos, eh, yo cuento que está a lo mes de marzo en, en Radio Topo eh, quiero brindar también pues por toda la que, que ha participado, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido este este ratico tan tan pincho con, con todas nosotras Quiero brindar también por toda la chen que, que luita Dilla Pardatro por la aragonés Por esa chen que, que murió Esferiendo la suya lengua en, en Bangladesh Y en tantos otros puestos del mundo Por la chen que luita cada día Por la, por la identificación y por los nuestros Derechos lingüísticos al recordar que esto de Odilla la lengua materna Y más de una propuesta Medio hipiosa ¿no? de, de, la, de la UNESCO En, en este caso eh, Yo también me ha trazado un, un momento para para recordar toda toda y no que, que cuesta mucho eh, conseguir los nuestros conseguir la, la, la el reconocimiento de los nuestros hábitos lingüísticos hemos hemos escuchado un fascal de música hemos escuchado el scatarres hemos escuchado mayacán lucerio acero, acero beta garri eh, Son sistema talco bueno la ripa no tengo la lista aquí porque la pegada, cegada eh, de reconocerlo Y, y bueno con esto ya cuento que rematamos tierra de barrenaus un de, una despedida van por aquí un, un brindis un brindis por dios simplemente no me queda que, eh, que agradecer también a Triciclo que nos ha dejado local para pa hacer esto recuerda Tierra de Barrenaos Contina eh, en la radio en 101.we toda FM en Radiotopo todos los miércoles de 6 a 8 Si es farto de cuñados, escuita Tierra de Barrenaus, leye también un blog en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Evox, en Flickr. Nos puedes probar con todas las movidas que, que prevo de hacer. Y, y bueno, pues que vaya muy bueno. Dica o mes venien y espero billetos en un próximo Bermú Radiofónico. Aunque nos faltemos de todos los pinchos que han sobrado y de todas las vidas que, que nos hemos. Bueno, las vidas igual no sobran, igual no preguntan esta tarde. Venga, que vaya bueno. All de city, so it's the force that's vital to me. It's a hunger that calls you on, and you'll never pass it by. No spirits rest, you'll put us to. The instinct Fas pas, fes la teva, tot aprenentatge serà poc, tasta el plaer i la bellesa, i si algun dia perds el nord, aquí t'espera el meu somriure, les mans esteses dels que t'estimen, aquí t'espera. somriure l'empenta que fa girar el món al nostre favor. Tu saps molt bé que tindràs por que no serà un camí de flor. Treu tot l'heroi que portes dins Que no t'espanti un nou matí. Ets un imant de reptes grans, fidel als somnis més llunyans, que avui et fan emprendre el vol, seguint l'espurna d'un nou sol. Creu la terra, pas a pas, fes la teva. L'aprenentatge serà poc, tasta el plaer i la bellesa, i si algun dia perds al nord, aquí t'espera el meu somriure, les mans esteses dels que t'estimen, aquí t'espera el meu somriure, l'empenta que fas. Os manos as tesas. Os manos que te estiman. Aqui te espera, ao meu som brilha, lampeña que.